Perdóname, te amo, gracias. Divino Creador, Padre, Madre, Hijo, todos como uno. Si、sí, yo, mi familia, mis parientes y antepasados ofendieron a tu familia, parientes, antepasados, pensamientos, palabras, hechos, acciones, desde el inicio de nuestra creación hasta el presente, nosotros pedimos tu perdón humildemente. Que esto se limpie, f u c t i f i q u e libere, corte todas las memorias, bloqueos, energía s y vibraciones negativas y transmuta estas energías indeseables en pura luz. Y así es, y d o y gracias porque está hecho. Gracias, gracias, gracias. Lo siento, perdóname, te a gracias. Estas son las palabras. Y la oración q u utilizamos en Hoponopono, Ho la técnica de sanación simple y eficaz, trabaja en la limpieza de las memorias. Todo amor. Desde mi corazón, bendiciones actual, no soy suya.